Comienza es con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Culturalista, suna, ancheta y ratian. fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks Hoy podrán disfrutar de una, de una entrevista de dos mujeres gitanas de una 15 años y otra 16 que son las promesas de, del pueblo gitano. Låt oss spika, låt då torras mig, för jag hör diana och måltrapar i samtaler. Om du är spillo, jag är gitarr. Det finns skillnad, vi är alla män. Knogse, skillnad, du kommer inte att Nu skapar vi en ny värld, låt oss ta en Det måste du dö, så då dömer du inte bara. Vad det var du sätter, en stor Como les he comunicado, hoy tienen a dos mujeres gitanas de una 15 años y otra 16 y los van a contar ¿no? los objetivos que ellas tienen de, de mayores, ¿no? Eh, que están estudiando, si sufren racismo eh, por ser de la comunidad gitana, etcétera, etcétera. Eh, buenas tardes, Soledad. Buenas tardes. <ríe> y usted ahora mismo... Eh, ¿Qué piensa usted de ser mayor? Por favor, no me diga usted que no soy vieja. Vale. <risa> vale. ¿De ser mayor? Sí. Tú, eh, por ejemplo, cuando tengas 20, 21 años, ¿qué quieres ser? Eh, quiero ser diseñadora de, de moda. Quieres ser diseñadora. Ah, muy bien. ¿Y, y ahora mismo qué estás estudiando? En el instituto. Estoy en el instituto. Ah, ¿Y qué tal notas llevas? Muy bien, no me quejo. Ah, vale. ¿Y tienes algún problema en la escuela por ser de la comunidad gitana? Claro, siempre hay problemas. ¿Y como qué problemas? ¿Lo podrías contar a los oyentes que tenemos? Pues lo de siempre, te miran mal, te insultan y todo eso. ¿Y todo eso por ser gitana? Sí, sí. claro. ¿Y tú, por ejemplo, cuando vas a algún establecimiento o algo, eh, ¿sufres el racismo que están diciendo mucha gente que recibe? A veces no y a veces sí. De depende que gente, no no todo el mundo. Ah, vale. Y algo más que los podrías contar de tu experiencia. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? <coughs> en tu tiempo libre. ¿Y ¿Qué hago? Pues bailo. Bailas. Ah, claro. <risa> vale. Y la otra compañera, ¿cómo se es? Eh, es Alba, que tiene 15 años. Y oye, tú qué estás estudiando. Pues el instituto también. En el instituto. ¿Y tú de mayor qué quieres qué ser? Quieres pues me gustaría hacer algo de peluquería, estética y todo eso. ¿Y estáis en algún curso eh, haciendo algo? Pues empezaré después que termine de hacer el instituto, haremos algo, no sé, creo. Ah, vale, vale. Pues bueno, pues muchas gracias. ¡Agur! ¡Agur! No sé si ustedes recordarán eh, que estuvimos hace en octubre las Mujeres Gitanas de Flamengo del Norte en el Congreso Mundial de Mujeres Gitanas de Granada y hemos recibido las declaraciones del primer Congreso Mundial de Mujeres Gitanas. Nosotros las mujeres gitanas llegadas de diferentes partes del mundo para la Conferencia Internacional de la Mujer Gitana y primer Congreso Mundial que tiene lugar en los los días 23 al 25 de octubre del 2011 en la ciudad de Granada, España. Hemos debatido sobre los acontecimientos y inquietantes que afectan a la comunidad gitana, especialmente relacionados con la mujer gitana y los niños gitanos en Europa. Expresamos nuestros miedos por el crecimiento de diferentes formas de antigitanismo, que han aumentado en los últimos años en Europa. Las mujeres gitanas son más vulnerables a las variadas formas de violencia, desalojos forzados y a las dificultades económicas, cada vez con más marginadas en la sociedad, siendo chivas perpetuarias y sufriendo agre agre agrevios en su dignidad como persona. Los derechos básicos como el reconocimiento de la condición jurídica de la mujer romanís y la ciudadanía se les niega o se aborda en una manera inadecuada. Las mujeres romaníes desempeñamos un papel crucial en situaciones de crisis. Somos vulnerables en situaciones de riesgo, porque las estrategias de la comunidad y no siempre son amigables. Debemos tomar un papel más activo en la prevención de los conflictos y en las soluciones de los mismos. Recha rechazamos prácticas hiperjuiciales como el matrimonio anticipado, arreglados forzados, el depósito de novias, las pruebas de virginidad y la discriminación por la identidad de género que siguen produciéndose en determinadas comunidades romaníes de toda Europa. Estas prácticas no solamente violan los derechos humanos fundamentales, sino que están impidiendo el desarrollo individual y comunitario de las mujeres gitanas en la re en la reunión ...recordamos que la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión refuerza aún más esta práctica. Conside consideramos que la solución es el reconocimiento de los derechos humanos y el desarrollo de la educación, especialmente las niñas. Luchamos luchando adicionalmente contra la pobreza y la discriminación... Consideramos que la situación de los derechos humanos de nuestros niños y mujeres y jóvenes que vivan en la mendicidad deben abordarse sin demora. La mendicidad no es ni nuestra cultura ni nuestra ocupación tradicional. Es más bien la cultura de la pobreza, el desempleo crónico, la discriminación y la exclusión. Nuestra recomendación es que el gobierno implementa medidas de prevención y desarrollo absteniéndose de ampliarse sanciones políticas, porque el objetivo debe ser integrar a los niños y jóvenes en los sistemas educativos normalizados, favoreciendo igualmente que sus padres accedan al mercado laboral en toda Europa. Por lo tanto, el papel de la sociedad civil debe ser presionar los gobiernos a que cumplan sus obligaciones de conformidad con los tratados inter internacionales y europeos y asegurarse de que las mujeres romaníes puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Las mujeres romaníes queremos manifestar que el, el desconocimiento de los hechos históricos de, la, de los gitanos en general de la romaní, mujer gitana conduce racismo sobre en las generaciones jóvenes y a percepciones negativas antigitanismo. Los gobiernos son responsables de poder poder las herramientas y mecanismos para que la historia de los gitanos sea como conocida y enseñada en la educación como parte de la historia nacional de los respectivos países. Manifestamos que los derechos humanos de nuestros niños y su derecho a desarrollar en particular se ve re, realmente amenazado por la desproporcionada representación de los niños romanes en clases de educación especial. En algunos países de Europa, todas las gitanas retiramos al gobierno las necesidades de revisar los criterios nacionales, por los cuales los niños son ...colocados en clases de educación especial, igualmente se deben tomar medidas junto con los padres para iniciar un proceso de desactivación y denuncia del ingreso de los niños gitanos internando en instituciones de, de disminuidos psíquicos... Manifestamos nuestro apoyo a las mujeres romaníes en la República Checa, Escolavia, Escolavia Bulgaria, que aún no han obtenido el reconocimiento público y las indemnizaciones sobre la práctica de esterificaciones forzadas a las que fueron sometidas los gobiernos. Deben tomar medidas concretas para indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y asegurarse de que, Dichas prácticas contra la romaní y otras mujeres han desaparecido en Europa. Hacemos un llamamiento a la solidaridad de otras mujeres y grupos de apoyo, a víctimas de esterilización forzada en su difícil situación y en su lucha por el reconocimiento, práctica y producción producidas en diferentes países. Reconocemos el impulso político creado en la Unión Europea a través de la aprobación de legislaciones del mercado de UE. Tendremos la integración de los gitanos a nivel nacional y hacemos un llamamiento a reconocimiento específico de las mujeres romanes que deberá ser abordado en conjunto o por separado con las cuestiones gitanas en general, debiendo formar parte de las prioridades establecidas por la Unión Europea. Hacemos la necesidad de autonomía del movimiento de las mujeres romanís que permite una hoja de ruta para el desarrollo de la comunidad con fuerte enfoque de derechos humanos. En el futuro queremos trabajar juntos defendiendo una estrategia de la mujer ro romanís en Europa ratificada por el gobierno de todo el Consejo Europeo y los Estados miembros con el apoyo de instituciones europeas e internacionales. Esta estrategia debe centrarse en el reconocimiento de la discriminación múltiple que sufren las mujeres romaníes en la lucha por la integración, así promover y proteger la igualdad y la no discriminación siendo esta lucha al soporte de la sociedad democrática. Las mujeres gitanas reunidas en esta conferencia mundial, mundial estamos decididas a iniciar un proceso político para el Empoderamiento de la romaní y comprometemos los gobiernos, organizaciones internacionales y otras partes interesadas a proporcionar los mecanismos adecuados para el desarrollo de, de estrategias europeas y mundiales de las mujeres romanís. te mi alma yer con paz de tu corazón y le diremos a la luna que ancla un paz como esa porque si ella me ilumina yo puedo te Importa nada yo paso de ti hay sin Prometido, respetado, sabio Un gran referente para todos los gitanos La figura del tío José Fallecido el pasado verano Evocó las mejores palabras de todas Las personas, familiares, amigos Y altos cargos del, del gobierno Que se reunieron en el Salón San Jordi del Palau De la Generalitat Para homenaje homenajear el pasado 16 de enero A un hombre que se ha convertido En un símbolo de paz Compromiso y lucha en la dignificación Del pueblo gitano Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, presidió el acto y destacó que José Heredia Cortés demostró no solo tener un código de valores y de principios, sino que lo aplicó cuando no siempre es fácil que las palabras vayan ligadas a los hechos. El tío José ha dado una lección de generosidad en su vida, haciendo el bien para los demás. Siento siempre fiel a su, a su familia y a su barrio. La mina. Su figura es un espejo para mucha gente que necesita referentes y grandes personas. Manifestó, manifestó Arthur Mas, entregó a Manuela Cortés, viuda del fallecido, un retrato del tío José y su nieto, Enrique Heredia. Aseguró que su abuelo le transmitió la importancia de vivir con dignidad. Más, infor, más información en el próximo número de Nevepins Romani. 87 años de la llegada de los gitanos a España el 12 de enero de 1425 el conde Juan de Egipto el menor, el primer gitano que entró en la península ibérica según consta en los archivos históricos fue recibido en la villa de Alagón Zaragoza, por el rey de la corona de Aragón, Alfonso V quien le hizo entrega de un salvoconducto que autorizaba a esta comitiva de gitanos a recorrer las tierras del reino para llegar a Santiago de Compostela, a donde se dirigían en peregrinación. En el documento emitido hace exactamente 587 años, se solicitaba a las autoridades de los lugares por donde pasaran los egipcios. término del que derivó la palabra gitano que les tratan, les trataran con benevolencia y que fuesen bien atendidos. Es lógico que Aragón celebre este día como algo propio, toda vez que los gitanos llegamos a la península y concretamente al reino de Aragón, el 12 de enero de 1425. Låt mig bli din lilla flicka. Det är inte så lätt att få dig att älska. Det är inte så lätt att få dig att älska. Det är inte så lätt att få dig att Con estas dos mozuelas Que, que tenemos por aquí eh, Soledad y Alba Y ahora les vamos a hacer una pregunta ¿no? Que siempre está ahí En, en la mente de todo ciudadano eh, Soledad, ¿y tú qué tal ves El casamiento temprano De la comunidad gitana? Opino El casamiento gitano Pues yo lo veo muy bonito Porque en el amor no hay edad Entonces se puede casar pues cuando uno quiera Pero hoy en día es mejor estudiar y tener su carnet, trabajar y más tarde casarse. Pero quién sabe, mira a mi prima. <ríe> mi, mi prima se quiere casar pronto bueno, y, y yo no. Y tú no, vale, perfecto, pues muy bien. ¿Y, y eh, vosotras en qué se casaríais, eh, seguiréis con los estudios? Claro, si mi marido está de acuerdo, pues yo seguiré estudiando, si él me lo permite. Ah, vale ¿Y si él no te lo permitiera, Pues seguiría estudiando a escondidas Ah, vale, muy bien Porque tú de, de aquí muchísimos años De aquí 20 o así na, eh, ¿A ti te gustaría que tus hijas Estarían recibiendo la misma educación que ti? Claro, tengo muy buena educación Y, y a mis hijas les intentaré dar lo mejor y, y todo y Pero quiero que estudien, no quiero que se casen. Y muchas gracias por invitarme. De nada, para eso estamos. ¿Sí? Ustedes cuando quieran serán bienvenidas. Gracias. Agur. He dicho agur, eh, ya. Eh. <risa> Jag är inte Les comuniqué la semana que vi, pasada, eh, yo pienso que tendrán ya los bolis y un papel preparado para apuntar las recetas del pueblo gitano. Hinojos con gallina. Un kilo y doscientos gramos aproximadamente de linojos. Una gallina, una cebolla y un kilo de patatas. Un vaso de arroz, un chorro de aceite de oliva, tres dientes de ajo, sal y pimiento... Se trocea la gallina a trozos grandes, se pone en una cazuela con aceite de oliva, cebolla y tres dientes de ajo y pimentón. Se hace un refrito con todo ello, luego se echa el agua y cuando haya hervido un, un rato se echa el hinojo, bien lavado y picadito. Cuando esté casi hecho se pone la patata y un vaso de arroz, poniéndole al punto de sal. Este plato debe quedar un poco caldoso. Langostinos picantes, dos kilos de langostinos, seis dientes de ajo, un cuarto de lata de tomate natural triturado. un vaso de whisky, pimienta negra o blanca, una guindilla de cayena, cuatro cucharadas de aceite de oliva, sal, se necesita una sartén o cazuela baja ca Baja. Calentar el aceite de oliva y echar los ajos muy picaditos. No dejar que se doren, echar los langostones y dar vueltas. Seguido echar sal, pimienta y cayena. Tenemos que ir moviéndolo durante unos minutos. Se echa el whisky y dejamos que se vaya espalvoreando mientras lo seguimos moviendo. Terminamos echando el tomate. Si quedara la salsa muy espesa, Muy espesa, añade medio vaso de agua y sirve caliente. Cordero guisado con patatas e hinojos. Un trozo de carne de cordero. Pimienta verde. Pimentón verde. Cebolla ajo. Tomate patata. Hinojos y sal. Se hace un refrito con el aceite de oliva y la cebolla y el pimiento verde. Ajo que, a, que a, luego lo retiramos. Y el tomate cuando la verdura esté blanca blanda se echa el cordero troceado y se deja que se haga al fuego lento antes de que se termine de hacer se pone las patatas troceadas los ninojos y picaditos ya, ya hechos o a medio hacer se cuece aparte se echa agua y sal se deja que se haga poco a poco el truco el ninojo es una planta bastante dura Y para que cueza mejor se le ablanda una vez lavado. Golpear fuerte la punta de los tallos. Siempre estamos discutiendo porque nos llevamos mal. Siempre con la indiferencia. Yo no sé porque será vivo con la esperanza soy Bueno, espero que les haya gustado este programa eh, con estas dos mozuelas que hemos encontrado por ahí. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Pero todavía no, espera. ¿Qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural, <laughs> intercultural. Cultura suna, Ancheta y Ratian.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 uns eskolak Ancheta och Ratian. Euskera Romano, irugarren, Ren y Mansa sin ni nice. Mansa sin ni nais, Tus sa I ais, Tu sa I ais, Ella sinielan. Ura da. Ella sinielan. Ura da. Aman ge Gu gara. Aman ge Gu gara. Sange sinielaiz. Zuek zarete. Sange sinielaiz. Zuek zarete. Zira Ayek dira. Ziran, zinnelan. Ayek dira. Mansa signal estudiante. Ni ikaslea naiz. Mansa signal estudiante. Ni ikaslea naiz. Zinnelamos estudiantes. Gu ikasleak gara. Signelamos estudiantes. Gu i kasleak gara. Os, ostre, tu señalas estudiante. Su i kaslea sara. Tu señalas sa estudiante. Su i kaslea sara. Zange sinelais profetas? Zuek irakasleak sarete. Zange sinelais profetas? Zuek irakasleak sarete. Amaya señala min monri. Amaya nire laguna da. Amaya señala mi monriz. Amaya nire lagunada. Amaya y Jon señalan mi monriz. Amaya eta Jon gure lagunak dira. Amaya y Jon señalan monris. monriz. Amaya eta Jon gure lagunak dira. Zinera min monri. Nire laguna. Zinera min Monris. Zinera min monro. Gure laguna. Amarias Monris. Gure lagunak. Amarias monri. Zure laguna. Zinera monros. Zure lagunak. La chochi amaya. Egunon amaia. La chochi amaya. Egunon amaia. La chochi veces pa ere. La chochi veces pa transmito. Baitazuri ere. Mismohris abillau. Nire lagunak eldu dira. Mismohris abillau. Abi Nire lagunak eldu dira. Zoska bele la chaborri, Maite. Neska hau maite da. Zoska bela siniela la chaborri maite. Neska hau maite da. Ke mas bambani. Zer neska polita. Ke mas bambani. Zer neska polita. Andoya chaborro ko siniela. Eta Andoya chaborro ko Etamutilori Eta Andoya siniela pachi. Ori Pachida Andoya Andolla sinela pachi Ori pachida Aliji pi jon sinela jere Errazu jon norda gizonura Aliji pi jon sinela jere Errazu jon norda gizonura Signela la Chaborri signela Maite. Nescau Maite da. Signela Chaborri signela Maite. Nescau Maite da. Signela laquel, signela bambani. Echeau politada. Signela laquel, signela bambani. Echeau politada. Signela el Chaborro John. Mutilori jonda. Signela da. Sinela txaborro jon. Mutil Sinela ulitxa auxiliar. Karrika ori axular karrikada. Sinela ulitxa auxiliar. Karrika ori axular karrikada. Andaba garro sinela aizkaine. Herriura aizkaine da. Andaba garro sinela aizkaine. Eriura askaineda Andaba terrebuela sinela larun Mendiura larunda Andaba toberuela, ruela sinela larun Mendiura larunda Sinela noria ulitza au gure karrika da Signela Noria Ulitsa. Au gure karrika da. El Perpeñí y el, per el Garoz signelan Bambaní. Herria eta zubia politak dira. El Perpeñí y el Garoz signelan bambano. Erria eta zubia politak dira. Andaba chavarro signela Noria Profeta. Ji gureira casleada. gure irakaslea da. Andå andåja chaborró noria profeta? Gisonori, gure gureira kasleada? No, norri orio profeta signela andåja romi. Es gureira kaslea emaste urada. No, no norria profeta signela andåja romani. Es gureira kaslea emaste urada. Signela algarro es el de alvidasoa. Y vidasoa da. Signela Elgaro, es el del vidasoa. Ibai ori, vidasoa da. Andaba te, te beruela, sinjela larun. Mendiura, larunda. Andaba te rebuela, sinjela larun. Mendiura, larunda. Todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural! Intercultural. Cultura en Istazuna, Ancheta y Ratian. Gurekunka.